Sí, bueno, ya sabes que ahora hay una, una especie como también de, de lema que por circula mucho por Internet, que es esto de que los sí son... Lo eh, season, todo. Lo predijeron, <risa> sí. Y bueno, hay, hay quien también, como digo, tratando de hacer algunas lecturas, aquí es un poco complicado...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 El tema de los volcanes pasa como con el resto de, de todo lo que son movimientos sísmicos. En principio no se sabe cuando no hay, no hay ninguna certeza. Incluso algunos volcanes que pueden estar dormidos, no, no tenemos ninguna certeza de que pueda el plan ocurrir es que en, en sí, pero ¿no? <risa> claro, claro, sí, pero, pero, no, pero quiero decir en que... No nos toca se... la invasión alienígena. Sí. <risa> bueno, es que claro, el problema Estoy es que, muy se a... yo, ¿eh? no, se, que se van acumulando. No, se van acumulando.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 <risas> sí, sí, y ahora el de el Dixon también, ¿eh? Sí, sí. Lo, lo, lo vamos a añadir ahora. Ahora añadir. va a tener va a tener